Esto es Hora Libre en el Barrio Un viernes más acá en Radio Gráfica Como siempre, haciendo radio con los chicos y las chicas de las escuelas públicas Nosotras somos REC eh, Hacemos es Red Escuela y Comunicación Y hacemos talleres de radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires Primarias, jardines y secundarias Como siempre, nos acompañan de distintos colegios En esta oportunidad tenemos al quinto o tercera del Julio Cortázar pero les voy a dar la palabra para que se presenten. Los va a presentar, las va a presentar Lucía. Va a presentar al grupo que está acá. Por favor, Lucía, te doy la palabra. Hola, buenas tardes. Eh, nada, estamos acá, quinta o tercera, eh, viniendo a nuestro primer programa de radio en toda la secundaria. Eh, bueno, nada, acá a mi lado está Lionel Virgo, que va a hablar de diversidad cultural. Hola, buenas tardes. Después, que más va hablar diversidad cultural? Va a hablar Leila Till. Y Diambela Barrios Hola Luego pasamos a otro bloque en el cual se va a hablar de diversidad de género Que tenemos a Luna Goldín Buenas A Lucas Burgos hey. Y a Lucilo Urbano, no sé si va a hablar con nosotros Hola ¿Algún comentario aportará? Están también con nosotros Raquel Albariño Hola Y Paula Ibañez Hola. que seguro también harán algún tipo de comentario o podrán aportar algún otro tipo de información. Bueno, para empezar y para sacar un poco los nervios que son evidentes, eh, nos vamos a relajar un poquito. Primera indicación, hablamos más cerca del micrófono porque si no la gente no escucha lo que ustedes tienen para decir. Así que, como para distender un poco antes de arrancar con diversidad cultural, ustedes van a un colegio que es de comunicación. Es decir, que hace cinco años que tienen materias vinculadas Con comunicación, me contaban hace un rato que tuvieron radio en la escuela Pero que es la primera vez que vienen a un estudio ¿Están nerviosos, nerviosas? Sí, a little bit Más o menos Sí, sí ¿no? Más o menos ya, ya hicimos la práctica por suerte y la, esta es la primera vez que estamos a la gremio ¿no? Bien, les dijeron a otras personas que los escuchan que escuchen lo que tenían para decir Hola, ma Ah, bien Nadie me escucharía a ¿no? Pregunto, porque ya estamos a casi septiembre Ya está por terminar el colegio sí. Se Por viene, suerte Se viene la vida <risa> Se viene la vida distinta ¿Tienen pensado qué es lo que van a hacer? ¿Alguno alguna me quiere contar cuál es el plan? Yo, <risa> uh, <risa> eh, yo estaba pensando eh, anotarme a la, a la universidad Que voy a la UAI para Ingeniería en Sistemas Pero tenía me habían propuesto ir al servicio militar en México Que es de donde vengo Y no sé si aceptar no sé si aceptar para la experiencia familiar o seguir, y estoy pidiendo ver si puedo dar una licencia por un año, pero si no se puede voy a directamente a la universidad. ¿Nada vinculado con la comunicación? Eh, no, es es un tema complicado porque yo vengo de otro colegio del Cortázar, o sea, no este es el último, el, hace dos años que estoy en el Cortázar, pero no, no, no empecé acá pero sí tengo otra orientación que no es la comunicación. Bien, bueno, pero tenés un plan, un proyecto o varios y resolverás qué es lo que, va, lo que vas a hacer. ¿Quién más ahí, Lucas? Desde hace un tiempo, eh, antes de que me interese en lo que me estoy interesando ahora, eh, me gustaba el diseño gráfico y quería seguir diseño gráfico en fau pero este año em, empecé a... empecé a, a interesarme por el cine y... Supongo que es algo que tiene mucho que ver con lo que estoy estudiando ahora mismo en la escuela. Bien, ¿y sabes dónde? ¿Tenés idea? En, en el Yuna. ¿Sí, en el Yuna? Sí, audiovisual. Sí, audiovisual. Sí. Bien. Para ser <coughs> director de cinematografía. Perfecto. ¿Quién más me puede contar qué es lo que va a ser? Un plan, aunque sea. Si no tienen plan, ya tendrían que ir pensándolo, ¿no? Porque el que sea, quizás, no es estudiar necesariamente, pero... A ver, Luna... Acércate por formas amiguitas. Quiero estudiar dirección de fotografía eh, o lo que se parezca que tenga que ver con la fotografía y estoy pensando en hacerlo en FADU o en la NARC. Bien, eh, la FADU, para quienes no saben, es don, la, dentro de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Diseño. Hay varias carreras ahí, entre ellas arquitectura, diseño gráfico, indumentaria, y de imagen y sonido. Así que es lo que comentaron recién Lucas y Luna. para allá qué vamos a hacer? Leila. Bueno, yo tengo planeado ser bailarina para vivir. Este año tengo una audición de una empresa de Corea en dos semanas y si quedo me voy para allá y empiezo a entrenar y a ver si tengo suerte. Pero ya venís haciendo ballet. Sí, no, no es ballet, es baile en de ritmos varios ah, porque vi como tus rodetes ahí que la gente Ay, no está no. viendo entonces dije debe hacer vale no, es mi estilo particular muy, muy bien y escuchame una, una consulta te hago, en el caso hipotético de que quedara y demás ¿cómo haces con el colegio? no, le puedo pedir terminar el colegio eh, y en diciembre más o menos empezar a planear el viaje y todo ah, bien bien sí, sí. tenemos plan por acá Raquel alguna idea debes tener supongo acércate bien al micrófono porque si no eh, no se las escuchan Al principio quería hacer diseño indumentaria Porque había hecho un taller de serigrafía Y va me gustó la idea de hacer estampados Pero después se me vino la idea de estudiar para hacer trabajo social eh, Y nada eso Bien, pero sigue esa idea o se te vino y se te fue No, no, sigue siendo Bien, bien. la facultad de, eh, la UBA. en la facultad de ciencias sociales Por acá, Paula eh, Yo estaba pensando estudiar gastronomía Eh, va desde muy pequeña cocina Pero me gusta mucho Todo lo que tenga que ver con la gastronomía ¿Qué te gusta cocinar? Contame una cosa que te guste cocinar No, me gustan más las cosas saladas que cosas Por dulces. ejemplo Salchillas con puré No, no, no, no, papa. no Contame algo así, no te digo que gourmet Pero algo que no. es viernes, está medio feo Algo salado tipo para la tarde O algo salado tipo comida eh, Las tartas o, No sé ¿Te sale bien? que te dicen? Sí, me salen bien, eso sí. Bien. Mejor ¿Y? que mi hermana, sí. Pero... <risas> en comparación, quiero. ¿y sabés dónde? Eh, no, todavía no. Todavía no? no. Bueno, bien. ¿Por acá? Lucila, vení. Ah, bueno, como quieras. Bueno, nada. Eh, siempre me gustó mucho todo lo que es historia y pensé estudiar sociología, eh, pero este año me incliné más por lo que es letras, así que me gusta mucho escribir. Así que me gustaría poder ser escritora y pensé en ir a la una, que hay una carrera nueva que se llama licenciatura en artes de la escritura. Y pensé en una serie. Mira, vos es nueva de nueva. Sí. Bien, conoces a alguien que esté estudiando eh, ahí no, es, este año? No, es del 2016. Ah, bueno. Mi mamá. ¿En serio? Ah, bueno, ven, ¿eh? miren, son las chicas son compañeras y no saben eso, pero bueno, bueno después pueden yo, charlar. Yo sí, quería Perfecto. Que... Va a terminar, va a terminar siendo mi guionista. Ojalá. Bien, ¿y qué me falta por acá? Ah, yo. Um, yo pensaba estudiar profesorado de biología en Me la U. encanta porque hablan en pasado ¿Pensaban o piensan? Es, que, es que voy a ir al presente en este momento Ah, bueno <ríe> ¿Y? Pero ahora hay como una pequeña disputa dentro de mí Para estudiar la carrera de bióloga más que el profesorado, pero probablemente me escriban las dos, ya que los primeros tres años son las mismas materias, y luego cuando llegue cuarto año veré por cuál me tiro, o estudiaré las dos juntas. Bien, estuviste investigando, veo. Sí, me encanta. Perfecto. <risa> me encanta la biología. Y por allá tenemos a diamela perdón, pero es la primera que escucho el nombre y... contame. Eh, sí, antes quería estudiar psicología y ahora nada que ver, me decidí a odontología en la UBA. Bien, eso se llama adolescencia, no saber qué es lo que querés y tener que resolverlo dentro de muy poco. Pero está bien, bueno, pero tienen planes, tienen proyectos, bien. Eh, ¿Les parece que escuchemos un poquito de música y arrancamos con el tema? ¿Sí? Sí. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio IntiRaipe ayen ti qalliga chuwal qhichu mayrija kase ki chis kay ekus qollakta pika kiya tanta qhawal Puerto Rico naxumanta pacha taikunak sutikmi calle 13 i nas patas vemos taquita pamanchis chayita ke sutikmi latinoamerica huiriko sunchis cancunapa soy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 Oye, tú no puedes comprar Tengo mis dientes para cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Bueno, seguimos acá con Hora Libre en el Barrio. Ahí estábamos escuchando una canción y estábamos debatiendo cómo íbamos a arrancar con este tema. Y le vamos a dar la palabra a Lionel que nos va a contar un poquito sobre la temática que trajeron que es diversidad. Sí, nosotros elegimos eh, la temática de diversidad porque hoy en día es eh, un tema muy presente eh, Más que todo por el respeto y el reconocimiento de ciertas comunidades Ya sea cultural, religioso o individual eh, Y más específicamente nos íbamos a, me a centrar en el, lo que sería la diversidad cultural eh, Justamente porque hoy en día en Argentina Que es un país lleno de diferentes tipos de culturas, eh, diferentes tipos de etnias Eh, es donde más se ve el día a día convivir con diferentes comunidades y culturas. Eh, en, en el, eh, Tranquilo, no pasa nada. Seguí. De la diversidad cultural, el día a día hoy se, se nota mucho en todos lados, mismo estudiantes de diferentes países, gente que viene a trabajar a otros países públicos, Justamente por dos cosas primordiales Que son la educación gratis Y, y la, la, el servicio de salud gratis también A ver, espera Contanos un poco Vos sos mexicano, nos decías antes sí. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cuándo viniste? Eh, yo vine en el 2008 Cuando tenía 8 años Bien, o sea que hace bastante que estás acá sí. Sin embargo, tu análisis quizás Porque venís, digamos Sos migrante de otro país Quizás tu mirada respecto a la diversidad Es diferente a quien No sé, si nació en Argentina vive en Argentina Y tal vez tiene una mirada distinta ¿Qué sería la diversidad para quienes están escuchando? La diversidad en general, ¿qué es la diversidad? Antes de abocarnos a la cultural antes de, eh, La diversidad cultural es, significa que cada uno tiene su punto de vista Dependiendo de cómo haya sido criado Cómo eh, sus, sus antepasados le hayan dejado elevado de la cultura Pero para vos me estás hablando de cultural Yo digo la diversidad en general Porque después vamos a hablar de diversidad de género Diversidad sexual ¿Qué es la diversidad? Después pensamos en las distintas posibilidades de diversidad que existen ¿Quién lo puede ayudar? ¿Qué es la diversidad? Yo por lo que leí en Google. Ah, bueno. No, sí, ya sé, no, pero quiero explicar. En Wikipedia. Si decís Wikipedia, estamos no, no, en el no, horno. porque lo busqué en Google, quería buscar la definición para tenerla y, y decía que, tipo, literalmente decía diversidad es eh, conjunto de cosas diversas. Bien, ¿y cuál sería la, la diferencia entre diversidad y diferencia, por ejemplo? Diversidad ¿Para vos? ¿Hay diferencia? Claro. No es lo mismo. ¿Que algo sea diferente a que algo sea diverso? ¿Cuál no. te parece así como diferente, en el aire? Diferente creo que compara o sea, dos cosas o más bien y diversidad es mucha cantidad de determinadas cosas distintas me parece tu o pensamiento sea, lógico a... biologicista es ese, sí. sabías, ¿no? <risa> <risa> estás mirando desde ese marco Sent... es lo que se me viene en frío va. Bueno, eh, no, tenés... no leí ningún tipo de definición <risa> de... no miraste en Google ni en Wikipedia no. bien. <risa> bien, igual la diferencia sí tiene que ver con eso, eh. efectivamente tiene que ver con la comparación y que muchas veces la comparación también es por carencia esto es porque no es lo otro en cambio la diversidad qué puede ser. Repensémoslo. La, la variedad de diferentes diferentes tipos de de, de pensamientos de manera Bien, de... igual la significación a la connotación de la diversidad puede ser positiva mientras que la diferencia en general al comparar hace que algo parezca que carece y otro no. Se entiende como que hay una situación sí. en donde en la comparación algo parece mejor que otra cosa. Sin embargo, en la diversidad estamos ...planteando variantes, ¿sí? ¿sí? Eh, no partimos de que esto está bien y todo el resto... ...estamos partiendo de esta idea de que hay diferentes cosas. Reconocerlas, sí. ¿Sí? Entonces de ahí podemos pensar en la diversidad cultural... ...en la diversidad de género, en la diversidad sexual... ...y en muchas otras diversidades que existen. Sí. Digo, para que queden claro qué es lo que estamos pensando... ...cuando hablamos de esta temática. Y vos te metías desde tu lugar desde tu propia práctica incluso contaste tu experiencia y tu proyecto ¿no? que está todo el tiempo ligado con, con tu país y con tu cultura cómo es la diversidad cultural en Argentina y qué es lo que vos ves no sé si en particular en Buenos Aires dijiste que había dos cosas que la gente venía acá por la educación gratuita y por el servicio de salud dijiste sí. bien eh, sí, eh, lo veía desde un punto de vista desde que ...el trato mismo al inmigrante de parte de... ...no, no solamente al porteño, sino la, a pesar de la discriminación... ...el choque de culturas, de la manera de vivir de acá en Argentina... ...es mucho es muy muy diferente a la manera de vivir en México. ¿Cómo sería México, por ejemplo? Yo voy a México, una Argentina en México. Eh, un día en México, por ejemplo, sería... Bueno, ...yo vengo del campo, eh, entonces es más tranquilo... ...uno cosecha lo que come cría las cosas que va, la, los animales que va a comer el día siguiente es constantemente vivir el hoy y lo que me explicó mi familia de por qué nos vinimos a Argentina es porque para pensar en el mañana, para tener eh, para poder crecer, porque uno cuando vive en el campo no siente que crece. Pero para, porque vos estás comparando el campo, que es como que yo diga que iba el no se sé, voy a decir cualquier cosa igual porque yo vivo aquí en Buenos Aires, ¿no? Pero como que yo ya he ido en la Pampa, pero podría haber ido al, al DF el DF debe ser bastante en algunas cosas, pareció a Buenos Aires no, igual, en, contemporáneamente era diferente porque estaba estaba un, estaba asumiendo un presidente que hoy en día no me acuerdo su nombre, que era muy corrupto inclusive antes del de que Peña Nieto había asumido un señor grande que no me acuerdo pero me hoy en día yo creo para venir acá mismo, para tener facilidad va como se lo pintaba el país desde afuera era un país muy lindo, todo eso pero nosotros cuando vinimos que vinimos para la presidencia de Néstor creo, antes de que se me dice Néstor Eh, se habían estaba la Villa, yo vine a vivir a la Villa en 11 1114. Entonces, el punto de vista de venir desde un lugar donde yo toda, el, toda mi vida me planteé por qué nos vinimos, eh, porque antes estábamos bien y pasar a vivir a una villa en un país Sent que era. Sentí que se empobreció en algunas cosas tu vida, más allá de que en el largo plazo como te dijeron podías tener un mejor porvenir. Sí. Eh, si yo si yo viviera en México. No tendría, yo como migrante, ¿no? No tendría ni salud ni educación gratuita, no sé cómo es en México. Eh, no, no es espada. Bien, es. vos lo que planteas es que no solamente, por ejemplo, mexicanos, mexicanas, sino porque, porque es verdad, la realidad es que acá en Buenos Aires en particular hay mucha gente de otros países, a veces eh, eh, el argumento o el planteo tiene que ver, como decís vos, es con, con el estudio, con la salud, también tiene que ver con el trabajo, ¿no? Sí. Digamos, hay muchas personas venezolanas manejando taxis Por ejemplo, no sé, yo no tomo mucho taxi Pero las dos tres veces que tomé eran personas venezolanas Entonces tiene que ver con varios factores Sin embargo, estoy pensando en lo que vos decís Nuestra constitución dice que cualquier persona Que transite por territorio nacional Tiene derechos sí. ¿no? Porque está pensando en lo que vos decís De, de la discriminación ¿no? Porque decimos, bueno, pero ¿por qué? Ponele, Una, voy a poner un planteo eh, Bastante feo no, pero ¿por qué vienen a la escuela pública si no son de acá? Bueno, la institución dice que cualquier, cualquier habitante, como dijiste vos, que transite por territorio nacional, tiene derecho a la educación, a esto, a esto y lo otro. Sin embargo, la discriminación sigue apareciendo automáticamente como si por ser argentina fuera dueña de decidir qué puede hacer cada una de las personas que habitan este país y esta ciudad en particular. ¿Vos lo vivís de esa manera? ¿Te pasó sufrir situaciones de discriminación? Sí. Eh... Sí, discriminación existe todo todo el tiempo pero cuando uno es chiquito y cuando uno se forma y el golpe que viene desde desde una comunidad de que somos todos iguales y cada uno tiene sus falencias y puede puede hacerlo puede llegar adelante su vida inclusive con eso a llegar a un va eh, me, me tocado mala suerte ya era un lugar donde se te criticaba todo la, la tonada la manera el color de piel todo Y era como, en realidad era el punto de vista que tenía de Argentina en ese momento. Ahora sé que es mucho más grande, es, existe gente que trata bien, hay gente que trata mal, pero sí. depende cómo te toque. Sí, a veces a... ni siquiera tenés que ser, digo, migrante de otro país, digo. Viene una persona a otra provincia y no trato nada y ya... Es muy muy de, del porteño porteña eso también, ¿no? Es como particular, no sé si vas a Córdoba, por decir una provincia... Si, si, si es la misma mirada, ¿no? De hecho, en otras provincias hay como una crítica muy grande a la persona que vive en Buenos Aires. Sí. Porque suele tener, como decís vos, como esa mirada medio europea de que parece que somos buenos. No sé. ¿Y qué opina el resto sobre este tema? Alguna opinión de tener. No estoy pidiendo teoría, no estoy pidiendo que busquen en el Google. Yo creo que en base a, a lo que se decía de, del venezolano que está, no sé, es chofer, es como que también... Los inmigrantes que vienen, sobre todo de, no sé, ponerle, China, Venezuela, o um, Bolivia, o Perú, es como que vienen acá y se los engrupa Es como que el chino tiene que tener un supermercado. Yo, tipo, no veo, o sea, tal vez hay, sí debe haber, pero digo, yo no veo gente china que tal vez trabaje en otro rubro, o no so, o si veo son pocos. ¿Y por qué pensás que pasa eso? Porque estamos eh, primero tendríamos que partir de pensar que nosotros y nosotras somos una población inmigrante porque en realidad eh, casi, casi todos y todas o venimos de italianos españoles o por ese lado o de pueblos originarios o sea también digo como que no, no tenemos una raza pura si se quiere si existieran las razas que tampoco existen pero por otro lado lo que estás comentando vos no sé pienso en eh, los supermercados que no sé si son chinos o coreanos me parece que coreanos Ay, no. digo hay como hay como una como una alguien que empezó, y después te dicen, bueno, vení, que ya está esto, ¿entendés? Digo, es como como que está armado, no es que vienen a otra cosa, vienen con algo medio pensado, medio armado, porque no te vas a venir de China, o de Corea, o de Japón, si no tenés... Digo, lo mismo pasa con las carnicerías, que en muchos casos son manos de personas de Paraguay, las verdulerías, que están en muchos casos con, en manos de gente de Perú y de Bolivia, digo, tiene que ver con alguien que lo empezó a hacer, y después hay una continuidad. Entonces, después pasa, como decís vos, que... No hay tanta organización en otros rubros, pero como por ejemplo las, los senegaleses que venden en la calle relojes y demás. Digo, ¿ves un mismo rubro? Porque hay alguien que lo empezó o se organizaron de esa manera. Digo, así todo, el rubro que sea. Más instalado, hace 20 años o menos instalado, seguimos teniendo, como dijo recién Leonel, los mismos problemas vinculados con, con la discriminación y demás. Y es como medio insólito, ¿no? Porque quizás vos tenés, no sé, un supermercado chino al lado de tu casa hace 20 años y digo, esa persona es, primero que está un habitante como vos y segundo que es tu vecino, o sea, poco importa de dónde viene no digo como para, para pensar que esto pasa todo el tiempo en una ciudad como esta que es una ciudad como cosmopolita, global ¿sí? ¿qué más pensamos de la diversidad cultural? para no dejarlo todo a, a Lionel que ya habló un montón ¿tenemos algo más para decir a de la diversidad cultural? ¿qué opinan? ¿qué piensan? yo <coughs> No eh, soy de, de Córdoba Soy cordobés y, y nada, el cambio que vi Más que nada es por la gente Que hay allá eh, En cuanto a, a Por así decirle eh, Mentalidad Y Cómo, cómo son con, con la diversidad Por ejemplo sexual <coughs> Y Y al mismo tiempo la con la diversidad eh, cultural y nada llegué acá y es como que por así decirle eh, nos aman ah, bueno, eh, llegué y me ya me preguntaron si tenía acento y ¿tenés acento? porque yo no me <risa> doy cuenta ah, no, pues no, no, es que quizás no me no, estoy dando hace cuenta tr hace tres años y tal vez se, se me escapaban algunas palabras pero para, ¿de pero... qué parte de Córdoba sos? No, yo del campo, campo que, que se te pega, pero yo tenía en mi cabeza que no se me pegue porque no me gustaba. Bueno, lo manejabas bastante bien porque no <coughs> Te diría que sos re que te contra porteño, de hecho. Sí, no, no sé, no sé cómo dice, la verdad. Te porteñizaste en tres años. Ni siquiera porque ya allá no hablaba en ah, en, era... en cordobés, en <risa> idioma cordobés. O sea, eras un porteño en el campo. Bien. Bien. Bueno, ¿y quién más? ¿Alguien más tiene una experiencia para contar? ¿Cercana? Puede ser algo que... Escuela de Comunicación, no me hablan. ¡Vamos! Somos un curso particular. Va, sí. eh, A ver. En mi caso, mis papás son paraguayos, y antes de que yo naciera, eh, tenían ellos vivían tipo en el campo, pero cerca de la ciudad. Eh, ¿Estamos hablando de, en Paraguay? De Paraguay, sí. Eh, pero como... Mi mamá ya tenía eh, me tenían dos hijos ya mis dos hermanos, eh, mi mamá decidió venirse a Argentina porque como ahí no no conseguía muy buen trabajo y aparte en eh, las cosas están muy caras allá. Eh, tenían que venir sí o sí para acá porque necesitaba conseguir un trabajo, quería mantener mantenernos a, a nosotros. Eh, y nada, vino acá eh Consiguieron trabajo mi papá como portero, actualmente también sigue trabajando como portero, y mi mamá limpia casas, eh, después, bueno, nacimos mis hermanos acá. va eh, Mi papá no quería vivir acá porque eh, ya se había acostumbrado a, a Paraguay, pero pero al final se quedaron acá, y, y actualmente vivimos, va antes de, de este gobierno, para ser sincero, vivíamos mejor, pero... Eh, ahora está medio difícil igual la cosa Sí, está difícil para todo el mundo igual Pero bien, sí, es también sí. Bien bien que si pensamos, tenemos en general Si no es una experiencia propia, experiencia cercana Interesante que los, la, los dos compañeros que hablaron Y Raquel recién hablaron del campo ¿No? Porque a veces no... No surge eso, y es una cuestión esta del campo a la ciudad, digo, más allá de si es en el mismo país o de un país a otro, porque es verdad, es como otra realidad. No sé si es tan distinto el campo en Córdoba, en Paraguay o en México. Debe haber variantes, pero seguramente el nivel de vida, como dijiste vos al principio, Leonel, es como bastante más saludable, pero es como medio inevitable. Sí, es más preocuparse por el hoy, justamente, es estar... No, no pensando justamente en la... Va, eh, muchos choques hubo en esta escuela, porque yo no pensamos en el hoy o sea no pensamos en el mañana no pensamos las relaciones que tienen no podemos llegar a tener problemas con una persona por una discusión y entonces vivir el hoy es o sea vivir eh, en el campo es cultivar y todas esas sí, cosas si es otra forma quizás es como en algún aspecto si estás en medio de Buenos Aires a 10 metros del obelisco es eh, nada, es, es difícil bueno vamos a ir a la pauta y seguimos con Hora Libre en el Barrio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 de 22 a 0 por Radiográfica Groenlandia. Un montón de conceptos cerrados. Un programa políticamente incorrecto. Radiográfica. Radiográfica. El movimiento fin de espacio publicitario. Seguimos acá con los chicos y con las chicas del Cortázar, hablando un poquito de diversidad en este viernes espantoso. Para mí es espantoso, no lo presenté, lo tenemos a Nico en la Operación Técnica, como siempre, salvándonos las papas del fuego. Y ahora vamos a pasar a hablar, dentro de lo que es la diversidad, de otro tema como más específico, y lo va a presentar Luna. Luna, Hola, todo tuyo. Bueno, eh, bueno básicamente, como para, dar, para empezar a hablar del tema, quiero explicar lo que es la diversidad sexual o de género. Eh, básicamente, la diversidad sexual eh, es como que engloba todas las eh, identidades de género y orientaciones sexuales que hay, eh, básicamente como resaltando que no son ni heterosexuales ni cisgénero, que aclaro, cisgénero significa que te identificas con el género que te impusieron a nacer, o sea que... para pará, ordenémonos, porque yo todo lo que decís lo tengo sí, re claro porque sí, sí, es sí. también mi tema, pero eh, eh, primero expliquemos, la identidad de género tiene que ver cómo me identifico yo y las posibilidades sí. que hay, vos dijiste que son cisgénero o transgénero, o transgénero. ¿Qué sería cisgénero y qué sería transgénero? Eh, Cigénero básicamente es la persona que se eh, se identifica con el género que le asignan a nacer, o sea con eh, en base al sexo Sí, perfecto. Entonces, si yo nací con un sexo biológico varón y me identifico y me autopercibo de esa manera, sería una persona cisgénero. Claro, un varón cisgénero. ¿Y una persona transgénero? Es la persona que no se identifica con el género que le asignaron a nacer y decide... Eh, no, no decide. Eh, básicamente no es el género que le asignaron a, a nacer y no... Y hay una tipo... No sé cómo explicarlo. No que no gusta. se siente identificado. ¿verdad? Claro, como que su sexo no... Le genera rechazo, sí. básicamente. No, no es que se concuerda con identidad. Claro, no son cosas que van de la mano. Yo puedo sentirme mujer y estar cómodo con mi cuerpo de todas formas. Bien. Claro, eso significa que ser trans no siempre significa pasar por una transición física. Es Bien, también tenemos la diferencia entre transgénero y transexual, ¿no? Que está bueno también explicarlo, que a veces tiene que ver con... ...esta transición que ustedes están planteando... ...igual ahí tenemos otro problema... ...si queremos profundizar en el tema... ...y pensando en la diversidad... ...que siempre estamos hablando de dos... ...estamos hablando de un binarismo... ...que si profundizamos es un falso binarismo... ...porque tenemos a las personas cis... ...a las personas trans... ...también tenemos a las personas intersex... ...que es esa... ...las personas que no están como... ni de, ...por decirlo de algún modo... ...para que quede claro y de manera muy bruta... Eh, no están definidas como ni como varón ni como mujer, y en general lo que sucede desde su nacimiento es con esta necesidad, como dijiste vos, eh, de, de la sociedad de normativizar, hay una idea de intentar que encajen. Por ende, cuando una persona, por ejemplo, nace con determinada genitalidad y no, es, no está dentro de los parámetros médicos normales, lo estoy diciendo entre comillas, entonces lo que intentan hacer es que esa persona efectivamente a lo que sería la pureza de un sexo o a la pureza del otro que es un problema es una dificultad y también digo porque hay que visibilizar también a las personas intersexuales que son intersexuales claro, no son ni varones ni mujeres estas personas también se definen como géneros no binarios y no, hay yo conozco un par de personas que ellos se denominan así no sé Bueno, igual siempre de alguna manera como, digo, para que lo profundicemos, tenemos como una necesidad de categorizar y nombrar, no que también ese es un problema, porque todo el tiempo igual nos estamos tratando de encajar en un lado, eh, no digo que esté bien o que está mal, pero también es parte de la lucha por la visibilización, porque si no nos nombramos no existimos. Sí, no, es que se iba a decir, tipo, sí, que es sí, una sí, cuestión me política. Sí, sí, me imaginé que ibas a decir eso, digo También hay que hay que diferenciar cuando una persona, por ejemplo, antes Luna habló de la identidad de género, eh, y otra cosa es la orientación sexual. Yo puedo... La orientación sexual tiene que ver con el deseo. Yo puedo definirme con mi, con mi orientación sexual como heterosexual, bisexual, homosexual o lesbiana, pero puede ser que sea una cuestión de deseo, pero también puede ser una cuestión política. Son como dos cosas que van por carriles distintos. Yo puedo tener un deseo hacia una mujer siendo mujer, pero puedo no tener una militancia política lesbiana. Entonces digo, hay como es como la verdad que un tema súper interesante como para profundizar, pero está bueno para quienes están escuchando que quizás no tienen idea de lo que estamos hablando porque no porque no, no, no porque sea actual, sino porque ahora se habla de esta temática eh, y está bueno poder explicar algunas cosas porque si no se, no sé si se entiende tan claramente, ¿no? Lo de cisgénero, transgénero, decir, no, porque él, esa persona es cis y no sé, no es como no es tan claro para quien no está en la temática. ¿Y qué más podemos explicar respecto a, a, a, la, a la orientación, ponele, que es, lo introduje yo recién, pero supongo que vos querés hablar también de esto? Eh, sí, básicamente la Orientación sexual es sí. el, la atracción que tiene cada persona hacia otras personas. <risa> <risa> o sea, y depende de, de qué tipo, de qué género seas y si a qué género te atraes, entras en una categoría. Siempre en categorías. Sí. <risa> no tenemos opción de estar por fuera. No. Bien. Y en esa categorización que tenemos, entonces, eh, nos vamos pensando y nos vamos autopercibiendo y nos vamos construyendo, ¿no? Eh, tenemos una entrevista que hiciste vos o sí. no sé quién la hizo. Sí, la hice yo y yo. Se ¿A la ¿quién hice, es? Pues, a un amigo que se llama Samuel, eh, tiene 18 años, él tiene estar en producción me parece igual la entrevista. ¿Va a también? No, no, es, ah. es estoy en la 1 tiene esto otra vida. <risa> Pero nada, es un chico trans que nada, me pareció interesante hacer la entrevista ya que su vivencia es, no sé propia de él me gustó escucharlo. Bien, antes antes de arrancar con la entrevista tenemos varios fragmentos. ¿Cómo pensaste las preguntas o cómo pensaron las preguntas? Digo, más allá de que es tu amigo, más allá de... Cuando tuviste que armar el formulario para decir, bueno, ¿qué le pregunto? Más allá de que en una entrevista, ¿no? Porque también ustedes vienen una escuela de comunicación, armás algo y después hay preguntas que surgen en el momento. En realidad no surgieron tantas preguntas porque yo no, tipo, traté de hacer la entrevista dentro de todo corta, entonces me limité, creo que le hice cinco preguntas, pero pero previamente ya había hablado con él y él me había dicho más o menos lo que quería hablar, entonces las hice en base a lo que él me había dicho que le gustaría contarle a la gente. Bien, eso también es importante cuando vamos a entrevistar a alguien, tenemos que saber un poco quién es esa persona para saber también qué preguntar. Eh, sería a mí una entrevista, a mí un reportaje entonces, porque en un, en un punto entiendo que a partir de su historia de vida vamos a acercarnos a la idea de la del transgénero, ¿no? Claro. Bien, ¿escuchamos el primer fragmento? Eh, soy Samuel Valentín Suizdik, tengo 19 años, soy un pibe trans, eh, salí del armario hace relativamente poco, me pudrí y, y puse en Facebook eh, que me traten con mis pronombres y me cambié el nombre, algo muy como revolucionario. Estudio audiovisuales en IUNA y eso es mi vida por ahora. Contá un poco sobre lo que haces para defender tu identidad y derechos o tipo tu aporte a la lucha en general. Eh, yo creo que más que nada es exponer el cuerpo digamos es eh, el cuerpo ya de por sí es una respuesta política ante eso, ser disidente ser un pibe y seguir menstruando por ejemplo, ser un pibe y seguir teniendo caderas ser un pibe y quizás antes de la mastectomía que me dice hace poco seguir teniendo tetas y esas cosas eh, nada, yo creo que el, el, la mayor respuesta es eso, es hacerse visible a través de, de, del cuerpo que habitamos Y, y nada, como tenerlo como una respuesta eh, aparte de eso, bueno, nada, es eso de también pelear eh, si alguien me falta el respeto o algo con el tema de la ley de identidad de género tenerla siempre en mano que es algo que es bastante engorroso pero a veces sirve tener siempre una copia en la mochila por si llega a pasar algo pero bueno, sí, básicamente es eso Bueno, ahí escuchamos la primera parte de la entrevista Samuel, dice algo interesante que es poner el cuerpo Lo que entiendo es que hay, hay alguna tipo de, algunas intervenciones que está haciendo pero no necesariamente está disconforme con su cuerpo, ¿es así o entendí mal? Eh, no, lo que yo creo que lo que él se refirió diciendo poner el cuerpo es tipo, luchar poner, claro luchar estar presente en la lucha y defenderse cuando es necesario, defenderse en todo momento así ¿Sabemos si hizo el cambio de DNI? Eh, lo, creo que lo está haciendo y se hizo la mastectomía hace nada de tiempo Bien, y pregunto así por preguntar si se puede, si no me decís, mirá, no, prefiero no hablar de esto, eh, y el rollo con, por ejemplo, su familia, porque en general cuando eh, leemos sobre las personas trans, eh, no es algo que, obviamente, como dijiste vos antes, pasa un día para el otro, tenemos como el caso, paradigma es el caso de Lulu, que ya debe tener como 7, 8 años. Eh, ...y que salió el libro, que escribe la madre... ...no sé si lo leyeron... ...yo nena, yo princesa... Él ...digo, no en un sí, en la eh, digo porque en un momento él dice... ...no, yo salí del armario... digo general se dice salir del armario cuando hablamos de la orientación... no ...pero es como Perfecto. distinto... ...no por subestimar la orientación... ...respecto a la identidad... ...cuando tu identidad... Eh, ...está puesta en juego... ...cuando de golpe te llamás, no sé, como yo... ...y de golpe eh, te pasas a llamar Samuel... Digo, ahí hay como otra cuestión, hay, como bien dijo, una ley de identidad de género que ampara, pero que no alcanza, porque, no sé, en las escuelas yo puedo decir eh, que me llamo otra manera y, y, en general, los compañeros, compañeras respe respetan esa decisión, pero muchas veces los docentes no lo sí. hacen y la escuela no está preparada tampoco para eso y es un problema. ¿Vos cómo ves eso? Sí, él, por ejemplo, me contó que ahora dentro de poco va a empezar a la facultad, tipo, está, se inscribió y ahora eh, entra y como no tiene el cambio de DNI cuando el profesor lo llame va a decir su comillas dead name que es su nombre pasado pónele y se puso bastante mal sabiendo eso tipo teniendo en cuenta que todo su curso hoy gente lo va a escuchar con un nombre que no Pero se la se ley de identidad cómodo. dice que es como vos auto-perciosa, auto, auto aunque no tengas eh, hecho el cambio de DNI, o sea, si quisiera podría ir y conversarlo y se lo deberían respetar, para eso está la ley. Sí, sí, obvio, pero no sé. Bueno, no, no lo sabes, por eso digo, sí, no es, es muy repete. fácil que nosotros y nosotras cambiemos, pero es difícil que cambie el resto, ¿no? Es el gran sí. tema. ¿Escuchamos la segunda parte? Y la otra pregunta era, ¿cómo fue tu salida al clóset? Si querés desplayarte eh, más. Cuando salí al clóset Eh, como por primera vez, digamos, a ver, mi vieja tiene como un tema que nunca pudo absorber mis salidas del closet. yo tuve muchas salidas del clóset, tuve una salida del armario como bisexual, le escribí una, un blog de notas, me senté en la cama, me tapé hasta arriba con 14, 15 años más o menos, eh, y le conté que a mí me hacían bullying en el colegio y tipo todo lo que me pasaba lo ignoró, eh, salí del armario después más adelante como lesbiana y como que también veo que lo ignoró, o sea, lo aceptaba, pero nunca tuve esa posibilidad de realmente sentarme a charlar. Y bueno, con el tema de salir de la como trans pasó algo parecido, o sea, mi novia me había regalado un libro que se llama Niñez Trans, que es de Valeria Paván, que es una compiladora de Lachá, que es creo que es una organización de homosexuales argentina. Eh, y nada, como que mi vieja había visto ese libro... ...y yo siempre tuve como problemas dentro de mi familia... ...porque yo no me abría con ellos por este tema justamente... ...porque era como que... ...que nada, como no, no me sentía escuchado... ...y una vez que como que vio ese libro... ...y como que me dijo algo tipo como... ...vos te querés cambiar de sexo... ...y yo como que le dije primero que no... ...no sé no era así la situación... ...que no era la cuestión de, de sexo... ...y que es de género... ...que primero que no era así... ...y le dije que sí, que yo estaba usando estos pronombres... ...que yo me identificaba como tal... Y le pedí, de hecho, que los empecé a, a usar. Y bueno, eso es como que en un momento lo, lo ignoró por completo y yo a veces como que le decía por lo bajo, che, los pronombres o cosas así. Y de hecho, desde que salí, esa vez del armario, me empezó a decir hija, mucho más seguido. Y era como bastante fe. Como que la segunda vez que salí del armario fue en el momento en el que me operaron. Eh, pero es como que yo creo que ella necesitó ese clic en el momento en el que me dio a entrar al quirófano y he hecho fue como una especie de... no que no se lo dije yo, sino que realmente lo, lo expresé como demostrándole que que no era una joda, que yo me estaba estaba poniendo el cuerpo y estaba poniendo tipo un montón de desgaste en, en eso que quería. Y cuando salí del quirófano ella me mandó un WhatsApp diciéndome que nada, tratándome con mi nombre, pues yo le había dicho como era mi nombre, pero no me trataba como tal. Y cuando salí recibí un mensaje de ella diciéndome que como que era un día muy como que se si fue una difusión, digamos que era muy importante para Sam, o sea, hablando de mí, y que como que no me veía sonreír hacia hace un montón de tiempo. Y como que fue ahí en donde hizo el click y empezó como acá también con mis pronombres y ser un poco más, como más eh, llevadera con eso. Otra cosa que también hice, que creo que es un método que muchas personas utilizaron, es que le di para leer el libro Yo Lino, Yo Princesa. Es un libro de Gabriela Mansilla, que es la madre de la primera reina trans y conseguió el documento acá en Argentina. Es muy lindo, es muy interesante, está visto desde el punto de vista de la madre, que es como el diario de ella, eh, en donde cuenta tipo toda la infancia trans que tuvo la nena. Nada, lo leí yo primero, lloré un montón porque yo tuve una infancia trans muy marcada y después se lo di a mi vieja para que lo lea... Bien, ahí seguimos escuchando la entrevista a Samuel y charlábamos un poquito acá sobre el tema y bueno, antes de seguir hablando un poco con Luna, que es quien entrevistó en definitiva, ¿qué piensa el resto sobre esta temática? ¿Qué opinan? ¿Sobre qué la creen? temática de género? Sí, sí, de diversidad o oh, oh, transgénero como estábamos viendo específicamente. Sí, eh, bah, yo no tengo mucha información, pero yo hasta hace poco yo opinaba de que cada persona... Tiene, bah, yo antes decía que cada uno tiene sus problemas y cada uno tiene que afrontar sus problemas pero hay gente que realmente la está pasando mal por no sentirse bien eh, como el mundo lo percibe a él y quién sabe más de uno que uno mismo entonces cada uno tiene debería tener la posibilidad de identificarse como quiere que el Estado eh, los pueda los pueda ayudar a ser reconocidos eh, porque después de todo es nuestro cuerpo y cada uno decide lo que hacer con cada uno de es en de nuestro energía. nuestro cuerpo, nuestra subjetividad, nuestra manera de, de percibirnos, de auto percibirnos y bueno, como decíamos hace un rato, lo difícil es como cómo el resto cambia, ¿no? Porque ustedes tienen 15, 16, 17 y 18 y tienen una cabeza y a veces hay que discutir con gente que tiene otra cabeza que no es ni más ni menos que cómo nos vamos educando, formando culturalmente, socialmente en nuestras familias, como dije hace un rato, esto no es de ahora, ahora está bueno que, que se charla. Recién hablábamos un poquito, medio por lo bajo también, con Luna, de y lo habíamos traído yo en algún otro programa, de que esta temática está planteada en un programa que no me acuerdo el nombre porque no lo veo. 100 días para enamorarse. días para enamorarse. Y Luna me decía, bueno, pero está mal planteado, que yo leí las críticas que se hacen respecto al planteo. Para mí, quizás es una crítica válida, quizás la crítica positiva es que el tema se está planteando en un horario central de la televisión y eso hace un tiempo impensable. Eh, críticas le podemos hacer millones a un montón de cosas, pero me parece que igual es un avance. Después, internamente, es como cuando, no sé, en lo que es el feminismo, criticamos cosas al interior del feminismo. Bueno, podemos hacer millones de críticas, pero hagamos las críticas al interior y dejemos que, que siga avanzando, porque si no... Pensé que hace un tiempo esta temática era impensable, hay gente que ni siquiera entendía y quizás lo veía como en un punto al principio, explicó me parece Lionel, como un problema en el sentido de que algo hay que resolver pero porque hay que normalizar y no como, me parece que intentó decir recién, un problema en el sentido de, bueno, nada, el Estado tiene que garantizar que todas las personas puedan sentirse a gusto y en una situación de derecho respecto a, a sus posibilidades, sus decisiones, sus deseos y demás. ¿El resto quiere decir algo más? Ahí la tenemos a... Me olvidé tu nombre, perdón. Lucía. Yo creo que igual, más que normalizar, hay que naturalizar. ¿Cómo es que en la televisión se naturaliza tanto murieron tres personas acá la vuelta? Y bueno, no, es como nadie... Es como que ya lo es tanto que se naturaliza. ¿Cómo es que no podemos naturalizar que una persona no esté dentro de los parámetros que fueron preestablecidos? Dos géneros... Sí, igual no sé si mujer está bueno naturalizar. Está bueno de naturalizar porque rompe un poco y genera un poco de crítica. Pero Yo entiendo igual lo que vos decís. la diferencia de sí. por qué alguien que es homosexual o simplemente transexual tiene que verse como una cosa que está ahí, que remarca como Pero porque vos ya tenés esa lejos. mirada de construida, o ni siquiera construida de ese modo, o tuviste otra experiencia, pero vos tenés que pensar que para quienes somos más grandes, o sea, la gran mayoría, casi todos y todas, nacemos como en una sociedad bastante parecida, patriarcal y demás, y asistimos a una situación en la que creemos que, por ejemplo, la normalidad es la heterosexualidad. Esa sería la normalidad, porque hay cuestiones religiosas, porque nos educan de esa manera. Entonces, todo lo que está por fuera del sistema nos resulta, en principio, conflictivo, por más que nos puedan suceder otras cosas. Entonces, quizás vos, ustedes, tienen esa otra posibilidad. Las personas más grandes, o en otra situación, ni siquiera te digo más grandes, porque hay gente de su edad que piensa de otro modo, tienen que pasar por el proceso de deconstruirse. Entonces, no es tan simple. O sea, entiendo que te indigne... Pero, pero no, es positivo que te indigne, pero digo no es tan fácil. Claro, Porque hay un no montón fácil, de intereses en juego. Es cuestión de respeto también. Tal vez vos no lo podés comprender, yo de hecho en un principio no lo comprendía. me O sea, lo aceptaba, podía decir, bueno, que el otro haga lo que quiera. <risa> pero también me parecía, como lo tenía distante, me parecía distinto. Y ahora puedo completamente decir que no, que es una persona completamente igual a mí y que yo la voy a respetar por quien se quiera llamar o quien quiera ser. Entonces me parece, me indigna y me da como cosa decir, ¿por qué no se...? Sé. No se sé, hace como si somos todos personas, somos todos amigos, ¿por qué diferenciar y, y poner bueno, pero ese un es, color a este otro? Ese es un proceso, es un proceso muy positivo por el que estás pasando, es como una, una reflexión interesante. Ojalá todo el mundo pueda pensar así. Eh, a veces somos respetuosos y respetuosas con algunas cosas y con otras no lo somos. Pero bueno, eso tiene que ver con las cuestiones como muy personales y al mismo tiempo con... Con las posibilidades y con quienes nos vinculamos. Si les parece, como antes de cerrar el programa, porque ya nos queda nada, escuchamos el último audio eh, de Samuel. A ver, es es una cuestión de respeto. O sea, creo que todos se resumen eso. Es una cuestión de respeto. Si uno no está de acuerdo, bueno, qué sé yo, pues no estarlo, no entenderlo, qué sé yo. Pero, a ver, son identidades, somos personas... Eh, piensan que nosotros tenemos que salir del armario básicamente todos los días de nuestra vida yo por ejemplo ahora no tengo el documento rectificado y yo ahora cuando arranque la facultad la semana que viene a mí me van a tardar, qué sé yo, un mes, dos, tres en hacerme el documento nuevo y voy a tener que estar en la facultad y cuando digan mi death voy a tener que levantar la mano imagínate lo que es para una persona, por ejemplo que ya está eh, en tratamiento de hormonas un pibe, qué sé yo, que va a atenderse a, no sé, a hacer un, alguna evaluación que tenga que ver con con la ginecología, digamos, eh, la mirada de la gente es como que pesa bastante. Y es una cuestión de poder normalizar de que existen pibes con, con vagina, de que existen mujeres con pene, de que es una realidad que, que existe y dejar de, de tratarnos como unos enfermos, de dejar de vernos como un fetiche, de dejar de reducir todo a lo que tenemos entre las piernas, porque no, no somos eso. O sea, si hablamos de personas, eh, las compañeras trans, bueno, el problema día vida es de 35 años, más que nada por, por el lado de las mujeres trans, porque no hay un cupo laboral eh, que, que, que en serio se, se, se sea efectivo, digamos. Eh, la gran mayoría de las pibas están en las esquinas y no lo hacen porque les gusta. Les, lo, o sea, lo, lo hacen porque no les queda otra, lo hacen porque no pueden acceder directamente a una entrevista de trabajo. Y de hecho, si vos le preguntás a cualquier persona que sea cis o lo que sea si vieron alguna vez una piba trans trabajando fuera de lo que son las calles, te van a decir que no, porque es así. No están no están en otro lado que no sean se las calles. Y bueno, para los varones trans, también quizás es, a ver, es difícil. Claramente no es lo mismo, porque a ver, está todo el tema de como que culturalmente, digamos, y por el patriarcado, está peor visto de una transición de una mujer trans. Pero para los pibes también, en una tasa de suicidio increíble, hay ...muchos pibes que tampoco se la bancan con eso... Eh, ...y nada, es eso que también te dije antes... ...el hecho de que quizás empezara tu tratamiento... ...y seguir teniendo... Un no, el, el, ...tu death name en el, el documento... Eh, ...tengo amigos que también han sufrido... ...abusos o... ...esas cosas tipo también en el baño... ...de parte de, de varones... ...cis... Eh, ...y por eso es otro de los motivos por el cual te dije antes... ...que me da miedo entrar a los baños... ...y nada, es eso de, de, de saber respetar a las personas... ...de darse cuenta de que... ...de que es una identidad de que no dejamos de existir y que ya de por sí nuestra vida es difícil y tenemos que estar peleándola todo el tiempo como para que otra persona en la mirada ajena nos haga pesar más. Bueno, ahí volvemos, escuchamos el final de la entrevista bastante interesante que le hicieron a Samuel para trabajar esta temática de diversidad, de género y diversidad sexual. Y vamos para cerrar el programa. Un gusto haberlos y haberlas tenido acá. No sé si será la primera y la última vez, pero bueno, un placer hablar esta temática con ustedes. Y la tenemos acá la compañera Lucila, que va a ser un cierre reflexivo. Bueno, nada, en conclusión, eh, dado que somos un, un curso en sí muy diverso sexualmente, eh, con muchas orientaciones, eh, y asimismo de una generación con un objetivo para la deconstrucción, nos gustaría eh, que la sociedad sea cada día más abierta y que haya más respeto hacia todo tipos de diversidad sexual, cultural y, y de género. Bueno, muchísimas gracias Genial la reflexión eh, Bueno, los felicito, las felicito Y nos vamos escuchando un tema que eligieron los chicos y las chicas Este es mi mundo porque no sentir orgullo de eso? Es mi mundo Y no hay razón Para ocultarlo ¿De qué sirve vivir? si no puedo decir soy no soy soy lo que soy no quiero piedad no busco aplausos o mi propio tambor dicen que es tan mal yo creo que es hermoso por qué tengo que amarse si los otros dicen trata de entender las cosas de mi mundo la vergüenza real es no poder gritar Soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso. A nadie hago mal, el sol sale igual para mí, para ellos. Tenemos una sola vida sin retorno, porque no vivir como de verdad somos? No quiero fingir, no voy a mentir, yo soy